Los argentinos tenemos una larga historia de desencuentros y tenemos también la comodidad de mirar el pasado, reflejarnos en el pasado y agudizar las contradicciones del pasado. Si logramos saber, pensar y transformar toda esa energía social que a veces utilizamos para discutir el pasado, para soñar un futuro mejor, vamos a ser un país impresionante. Así que bienvenidos, gracias Julián por estar una vez más a La Barría. No es la primera vez que Julián viene a La Barría y ha venido en distintas circunstancias. Y quiero recordar una de las últimas que estuvo acá porque se reunió con algunos productores que habían sido afectados por los incendios que teníamos en esos veranos de seca que, que nos azotaron en el último tiempo. A los pocos días el Ministerio envió los recursos, cumplió con esos productores, pero también cumplió con el compromiso que había asumido con la Escuela de Agricultura de nuestra ciudad, que empezaban a levantarse. Escuelas que estuvieron abandonadas durante muchísimo tiempo y que hoy se están felizmente poniendo de pie. Porque también en la educación vinculada a la agroindustria hay un nuevo país. Un nuevo país con hechos, no solamente con discursos. Así que les agradezco una vez más haber elegido a La Barría, les doy la bienvenida y gracias por estar acá.